palabras, palabras palabras que me ahogáis dejadme tengo sed de otra cosa porque decía Wittgenstein las cosas dignas de ser contadas al ser contadas pierden su dignidad Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos aquí? o ve que ya que jugamos a esto así porque ya sabemos a qué jugamos todo y jugamos esto así no hablemos más juguemos esto así y no hablemos más están todas las cartas encima de la mesa desde siempre ¿para qué hablar? pero voy a hablar un poco lo que decía Camarón hay ah, la dignidad de los hombres que no hablan los hombres que son capaces de guardar silencio porque yo voy dos días hablando sin parar y lo único que va a quedar claro es que había hablado mucho se abre el abanico de las acciones políticas con todas las tiras en su sitio después de la jornada se cierra el abanico con todas las tiras en su sitio y aquí lo único que ha pasado es que hemos hablado mucho el estado del bienestar este era un texto de exposición yo cuando empezó a montarse este gran acto de travestismo sociopolítico en España con el 15M, democracia ya juventud sin futuro ¿qué futuro quieren los jóvenes? ¿o qué quieren el futuro? ¿qué futuro esperan de ¿qué futuro esperan de este sistema? porque ellos querían ¿no? las bases de Podemos empecé a sacar unos textos por internet en contra pero en el acto, en contra y sin cortapisa y me dijeron de todo cosas muy bonitas asqueroso, me apila vanguardista iluminado bueno, me pusieron, claro toda la gente con la fiebre del 15M que parecía que era la revolución española y por eso al poco tiempo ganó el PP las elecciones y ese discurso tan desmoralizador fue muy avisco. Y me dijo la gente de Bardo, pero puede tener sentido. Creo que está tan enfadado y que todo el mundo te critica de esa manera porque hace un estudio un poco más argumentado, porque yo ya sacaba texto muy corto. Y se fue a dejar este libro para que apareciera en este contexto en el que en España, como en Grecia, como en buena parte de Europa, la socialdemocracia cambia de collar. A muy viejos perros socialdemócratas. En Grecia lo llaman Siriza. En España, después del movimiento del PSOE, y de vida, ahora se llama Podemos. Pero es el muy viejo perro socialdemócrata de siempre. Y propone sólo un modo concreto de reproducir el capitalismo. Un modo de Estado reproductivo del capitalismo. Nada más que eso. Humanizar el capitalismo. Darle rostro humano al Estado capitalista. Un dulce leviatán. Un monstruo dulce. Y así su el texto me gusta de que Abadlo sea bastante anticomercial lo regale a todos los presos a los que lo piden lo regale a todas las bibliotecas sociales que lo piden y lo venda a 6-7 euros ¿no? tuve la suerte de que a poco tiempo surgió en Colombia con una gente extraña de una universidad el mismo libro, edición colombiana pero más radical 1500 ejemplares no venades no se vende esto es bello y contarlo aquí en la feria del libro donde todo se vende me parece aún más bonito este libro no podía estar en ninguna otra mesa, porque no se vende el no ve nada. era una universidad y era fondo público claro, volvió a su origen a la gente donde viene los fondos públicos se regaló a estudiantes y a la gente que lo pidió Esa es en mi línea, una línea anticonsumista y antiproductiva, se si puede ser críticos víctimas y antagonistas del estado del bienestar voy a hablar un, un poco de los críticos porque si hablo mucho parezco un pedante aunque yo digo a veces se me acusa con razón de que siempre estoy citando autores y que soy es ser pedante está siempre con autores en la boca pero, ¿qué más pedante? no citarlo y que parezca que esas ideas son mías que sería más elegante como hacen algunos conferencistas que no, está, si no citan a nadie pero están robando el pensamiento de todos o decir, esto no es mío, esto es de este autor, de este autor". Hablaré un poco de los críticos para que veáis que ya no hay casi originalidad en la crítica del estado de bienestar. Desde hace más de 100 años está todo dicho y todo olvidado, en gran parte. Luego de sus víctimas, mirando fuera de nuestra cultura. Aquí estamos siempre mirando en el ombligo los occidentales. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo luchamos? ¿Qué hacemos? Pero es que el estado del bienestar también mata fuera de nuestro entorno es que es un poder altericida, etnocida que está acabando con otras culturas con otros pueblos en nuestro beneficio el estado del bienestar se basa en el malestar de la mayor parte de los países dependientes y allí es un poder genocida y aunque ver este aspecto no doy respuestas al qué hacer, que hacer aquí mi lucha, la acción directa conviene no saber en qué vasco queremos ingresar las víctimas del estado del bienestar Y luego el tema más polémico, los antagonistas, que ya lo planteé hace un par de dos años, hace dos años, un par de años, en el que me desmarco de alguna forma de las luchas sociales, gregarias, comunitarias, con la tesis de que somos asqueroso y repugnantes individuos, uno por uno, que los occidentales somos los más feos de los hombres, monstruos en potencia y en acto, y que de una suma de monstruo de una colección de animañas, no cabe esperar nada en el plan gregario plantando entonces la exigencia de una autoconstrucción de una descodificación de un arrancarse ese sistema que somos aquí nos juntamos y nos gusta criticar a las multinacionales a la oligarquía a los ricos, a los políticos cuando el mal está en nosotros en cada uno de nosotros es muy bonito reproducir todos los días desde tu puesto de trabajo reproducirlo al consumir a producir, al obedecer, a mandar y luego llegar aquí a decir ¿y cómo cambiamos el sistema? cámbiate tú si el está en ti mismo es sencillo después hablamos de cómo la gente hecha otra puede juntarse para ser más efectiva pero no cabe esperar de los occidentales que somos tristes individuos es una crítica de las luchas sociales y una reivindicación de una exigencia de la revolución cotidiana de la vida cotidiana de la autoconstrucción de deshacernos sobre todo como productores, consumidores gente que desea trabajar ¿hay algo más reproductivo que el deseo de trabajar? que la búsqueda de trabajo empiezo un poco definiendo qué es el estado de bienestar ya os sabéis, nada de otro mundo una forma de estado, como todo estado tiene que reproducir la factura social el dominio de clase, esto lo decían los anarquistas viejos y los masistas está el mundo dividido entre clases sociales y los dominantes tienen el estado a su favor este estado es siempre ha estado de la burguesía y tiene por objeto, decían los clásicos seguir exportando a los trabajadores solo que tiene dos cartas que jugar una, lo que yo llamo estado mercantil de derecho el estado neoliberal el estado que no interviene que deja la colación a su aire y que solo confía en el mercado y en la competencia el estado neoliberal una carta y otra, el estado social de derecho el estado del bienestar, la más venenosa una forma de estado que habla de asegurar la cohesión social en un mundo dividido en púas y martillos que es la cohesión social una púa que se pega a un martillo y que encima a otra púa más débil si no como se entiende la cohesión social en un mundo fracturado el Estado social aspira a la cohesión social a la integración de la población, menudo logro ¿imagináis a los libertarios cooperando con eso, integrando a la gente? cogiendo a los marginados a los vulnerables y llevándolos de la mano al Estado para que dejen de ser marginados esa meta que parece humanitaria es libertaria tenemos, ¿qué interés tenemos en integrar a la población? ¿se será que desintegrarla? ¿qué interés tenemos una cohesión social? si es una pura demagogia atender, dice este Estado a las necesidades de la población de la ciudadanía, ¿qué necesidades? ¿y quién las determina? ¿el trabajo es una necesidad o una obligación? ¿dar trabajo a la gente es, es una necesidad que pica a la gente o una obligación a la cuenta de pistola? La escuela es una necesidad de la gente, pues es una obligación de llevar a los niños a esos antros también a punta de pistola o de quintel humano servicios sociales, ¿eh? Quién determina lo que son las necesidades? Tenemos necesidad de no trabajar. Tenemos necesidad de no llevar a nuestros niños a la escuela. Tenemos necesidad de que se borren las policías. Tenemos necesidad de que no haya de que no haya estado. Eso lo puede pedir el Estado. Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población. Claro eso sí, mejorarla, dignificarla. A ver si conseguimos que sea tan suave, tan buena, tan dulce la vida de los trabajadores que ya toleren y perdonen su explotación. Que los subalternos, como están bien y viven bien y tienen casas coches, escuelas, medicina gratis, digan, me quedo aquí. Soy un subalterno, lo sé, pero vivo bien. Con lo cual se acaba la lucha. El estado de bienestar es una tecnología para acabar con algo que ya hoy día está moribundo. está muriendo. La lucha está muriendo. El estado bienestar le da golpe de gracia Hace poco estuve en, en Suiza presentando un libro que se tradujo a italiano, la parte italiana Creo que era Locarno Lugano Y voy a una casa pupa, el Molino, si ¿sí ustedes la conocéis, muy potente, histórica, famosa Y hablo con los muchachos que están allí y Dicen aquí en Suiza vivimos tan bien que no, no hay ninguna lucha no hay ninguna lucha la, la gente no tiene ninguna reivindicación y entonces nosotros los críticos lo hacemos internacionalistas porque dentro de no una causa que estamos siempre en chiaa para muchoán pues como la lucha fuera porque aquí no hay ninguna lucha la gente sabe que el bienestar de suiza depende del malestar de muchos otros países de un banco de las multinacionales y la gente lo sabe y le da igual le da igual porque hemos alcanzado el punto de sí mismo en nuestras sociedades sabemos lo que se hace y seguimos adelante les da igual esa opresión, esa explotación esa miseria y ese malestar de los países dependientes si sí, a cambio tienen su sanidad su techo, su casa, su coche y su bienestar y muere la lucha en España, ciudades como Córdoba mientras estuvo también bajo el poder bajo mandato de izquierda unida me dicen los compañeros, fue también un desierto de la lucha todo se integra si encuentra en movimiento ocupa potente, lo legaliza de la forma de, de incorporarlo y lo apoyas como un centro social cultural <risa> ¡qué bien! esta gente también ahora está contribuyendo a un bien cívico de esa manera el Estado social acaba integrando a todos los descontentos punto por punto y la opresión se hace de tan dulce e invisible ¿cuál es el origen de, de este Estado social o del bienestar? yo creo que a fin de cuentas el discotismo ilustrado despotismo, porque es una técnica de control político, que acaba con la autonomía allí donde había movimientos de oposición autónomos es decir, que no quieren nada del Estado, ni subvenciones y subsidios, ni ser legalizado el Estado de bienestar acaba con ello, pues eso es despótico y, es y luego ilustrado porque maneja ese discurso de la ilustración de siempre razón, el progreso, la ciencia la verdad, la modernidad etcétera, ¿no? ...todo para el pueblo pero sin el pueblo... ...yo determino lo que es el pueblo... ...también el liberalismo... ...ya en tiempos de la lucha francesa... ...hay algunos revolucionarios... ...que ya el camino del estado al bienestar... nos de ellos es ...cuando discute con Barbez... ...Barbez es un comunista o algo así, un poco comunista... ...y Antónel también radical le dice... ...mira, la propiedad privada... ...está ya tan consolidada que no podemos acabar con ella... ...lo máximo que cabe aspirar es... ...dice él, luchad por esto... ...un grado tolerable... Un grado soportable de desigualdad en las fortunas. Es el estado del bienestar. Un grado soportable de desigualdad en las fortuna Puso, a mí me lo mismo, que todos tengan lo suficiente y nadie en denasía. Desde la derecha de los conservadores, esto y nos dice que el capitalismo, el liberalismo, tiene que tener en cuenta la cuestión social. Si queremos que este sistema que hemos creado y conseguido, desperto en francesa, perdure, tenemos que atender a la población tenemos que tener con ellos cuidado y tenemos que ser socialmente muy sensible atender a las peticiones de la sociedad el marxismo ese texto doble hipócrita que te dice por un lado que el capitalismo es una etapa necesaria dentro de su evolución y al mismo tiempo que tienes que combatirlo este cinismo marxista es simpático, ¿no? desde el principio considera que sí, que hay un progreso en la humanidad y que tenemos que aspirar a esa abundancia en de los compañeros que el capitalismo es una etapa necesaria y que luego vendrá por fin el comunismo, son etapas explotadismo, ciudadanismo, capitalismo el capitalismo, aunque es una opresión, desarrolla la técnica moderniza la economía madura la conciencia de los trabajadores, luego es una etapa necesaria pero el tiempo es tu enemigo, tú dices ¿para que voy a pelear contra una etapa necesaria pasajera? más vale que no pelee y que mientras tanto tengamos bienestar y te encuentras a grandes pensadores marxistas instalados al CISO, muy marxista dando clase a la universidad porque mientras tanto mientras pasa la etapa pasajera se gana la vida ya Engels era directivo de empresa porque mientras tanto podía tener trabajadores explotados Adorno, Jorgeime en la universidad jugando a la diferencia mínima porque mientras tanto y esto va a pasar es como una especie de gripe podemos vivir bien, ¿no? no vamos a ser masoquistas, mientras tanto ya surge la socialdemocracia que al principio tiene un punto de verdad es decirle, por ejemplo, decirle Lenin era muy rígido esto de la violencia la dictadura de proletariado este economicismo, ser es más flexible pero era un discurso para intentar cambiar el mundo vamos a intentar también aprovechar lo que da el sistema que la población tenga un grado de cultura, de madurez se desarrolle y luego damos el gran salto. Con el tiempo la socialdempresa se hace cínica, dice, nos quedamos en los medios y ya no queremos los fines. Nos quedamos intentando que la gente tenga cultura, tenga educación, tenga desarrollo económico, pero ya no queremos ese gran salto, esa revolución. Aspiramos a quedarnos en el capitalismo. Y de surge la sociodemocracia moderna, que tiene un padre claro en la administración, o un abuelo, y un padre luego en el máximo, y estas propuestas que parecen populistas, radicales, que son todas en esencias ilustradas y e liberables. Aparece en los año 20, con la crisis de la que los quiere sacar Cain es Kainé, justamente hablando de un Estado amplio que interviene. La revolución soviética en los países del este que origina, dice Jovan, un cierto miedo en la burguesía, en la oligarquía, y por miedo a que esto se extienda, empiezan a conceder también ventajas sociales, y luego los partidos de los sindicatos consiguen también, mediante algún tipo de lucha, estos progresos en la integración definitiva de los trabajadores en este empirismo reformista burgado de nuestro sindicato una desgracia a la conjunción del marxo y la clase trabajadora ojalá nunca se in encontrado ya sabemos dónde llevaron el régimen soviético la socialdemocracia y el reformismo sindical y nuevo acontecimiento histórico de haberse encontrado nunca se me dirá el daño que el marxismo ha hecho a los grupos populares. ¿Qué distingue al estado de bienestar en esencia? La tropa, la malla, la mafia de lo social. Una, una malla de profesionales y le llaman una burocracia de bienestar social, que son trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, sociólogos, psicosociólogos, ONGentes, asociaciones humanitarias, un montón de gente que se dedican a lo social, activistas sociales, fabricantes del tejido social creadores del sujeto colectivo social todo el mundo un atajo de sociómano ya no pueden vivir sin lo social dosifican el despotismo y el paternalismo los gestos del altruismo hacen el bien y la ideología del experto, yo sé cómo hacerlo son los médicos y los enfermeros profesores y maestros jueces y abogados periodistas Asistentes y trabajadores sociales, unos mercenarios. Misioneros y catequistas de la nueva religión del Estado. Solo es salvación en el Estado. Todas las luchas deben ser por un Estado social, no por el fin del Estado. Llegan, por ejemplo, en España las mareas, las mareas verdes. Un ejemplo típico de lucha mareada. Lucha que ha perdido la cabeza, tal que ha perdido el norte, que ha perdido la razón los estudiantes están pegando con la policía mientras los maestros se toman un café en el bar del instituto felices de que sus niños definan los intereses suyos como mercenarios y ese día no le descuentan el sueldo <tose> educación pública y de calidad con una reivindicación estudiantil educación estatal estado del bienestar y hubo gente, yo conozco a algunos que se decían libertarios y, estuve, y estaban ahí esto me parece increíble pero yo conozco algunos que sí que estuvieron en las mareas enemigos del Estado luchando por un Estado ampliado enemigos del Estado luchando en fin, en lugar de luchar por la educación autónoma, popular, no estatal no escolar, luchando por más escuelas más profesores, más mercenarios más fondos públicos desalentador allí donde había individuo crítico o comunidad el Estado acaba con los dos pueblos Pongo otro ejemplo Hubo un tiempo en que la gente creía en la autogestión de la salud Y existía al mismo tiempo en lo comunitario una medicina natural, tradicional, popular Te colocan en medio los médicos y los enfermeros Y ni autogestión ni medicina popular Hubo un tiempo que la gente creía en el aprendizaje automotivado En formarte tú mismo como autodidacta Y había ámbitos comunitarios educativos Llegan los profesores y los maestros y se acabó el individuo de la comunidad hubo un tiempo que la gente tenía un modo suyo propio de hacer las paces aunque fuera la venganza, un modo propio sobre ese problema y también había derechos consuetudinarios, comunitarios, orales te colocan los jueces y los abogados y se acabaron los dos extremos hubo un tiempo que la gente cultivaba la opinión personal y había ámbitos colectivos de reflexión con mucho Ateneo llega la prensa y la doctrina mediática y acaban siempre con el la comunidad el estado de bienestar crea una toxicomanía específica una especie de drogodependencia a partir de ahora tú como individuo no puedes nada, no sabes nada y la comunidad tampoco existe solo existe el estado decía Iris que por la añadidura te forzas a un consumo de elaborados institucionales que tú no has pedido y que te a ese consumo destructor Tú pedías salud y te da química envenenadora. Tú pedías saber y te dan una escuela domesticadora. Pedías justicia y te da derecho de clase. Pedías verdad y te da doctrina mediática. Pedías tranquilidad y te, una, y te da una policía brutal. Querías seguridad y te da un ejército que invade otros países. Querías moverte, usar el cuerpo y te da un servicio de transporte para que no te muevas. Querías vida comunitaria saludable y y te da esta tropa de los sociales que le hacen la vida imposible y tú consumes eso elaborado clases, currículum, pastillas medicina, policía, sistemas de vigilancia consumes, consumes y dicen que es por tu propio bien este sería un poco de estado de bienestar no me quiero alargar mucho ahora con con los críticos pero sí citar algunos personajes muy importantes para mí de este punto de vista la, la crítica libertaria en concreto Para mí es muy importante como un pionero de la crítica del bienestar Bakunin Bakunin En su texto sobre la teología Bakunin es el padre de la ontología anarquista Está convencido de que la rebeldía está en el ser humano como el pensamiento Y cree Bakunin, qué bonito Que el hombre puede autocrearse Y que la sociedad puede autocrearse Bakunin tiene un texto En el que señala se pregunta ¿Qué tiene en común la escuela, la iglesia y el Estado? ¿Qué tiene tiene en común la iglesia, la escuela y el Estado? y responde el mismo los tres consideran a la gente al hombre como defectuoso como malvado como incompleto y los tres exigen un yugo bien hechor que le llegará desde arriba educadores, profesores sociales porque deben convertir a este ser malvado en ciudadano dice la punil y llegarán tropas de esquilmadores del rebaño de esquiladores de rebaño de aprovechadores de rebaño tropas de sociales que requieren un estado director de la vida social que exigen un estado social esto es visionario que está en vacunio ¿eh? también Kropotkin habla siempre de un caramelo envenenado en las propuestas liberales que intentan diversificar las condiciones de vida de trabajo también lo señala así y luego el anarquismo individualista que para mí es muy interesante hoy día Ahora que somos individuos, no son útiles. Cuando éramos comunidad, no, ahora sí. Estirne, Starman, cuando lanzan este programa que me parece crucial, de la autoconstrucción ética y estética del sujeto para la lucha. Porque no hay sujeto. Desde que el trabajador empezó a amar el sistema, no hay sujeto para la lucha. Y no puede esperar que te lo cogen desde fuera. Autoconstrucción. El anarquista es un ser en construcción. Se dedica, dice Stierner, a la escultura de sí mismo. Quiere hacer de su vida y su carácter una obra de arte. Ética. Hay muchas cosas que el anarquista no se permite. No quiere ser explotado, pero tampoco quiere explotar. No quiero obedecer, pero tampoco quiere mandar. Ni quiere hacer negocios, ni quiere estar en la órbita del Estado. Luego hay ética anarquista. Y estética, porque aspira a construir una obra de arte con sus días. Y no vivir la vida con instrucciones de uso de los demás. Y para la lucha Porque no están de acuerdo con Bakunin Para ellos la rebeldía no está en el hombre En el hombre está la docilidad La rebeldía debe ser deseada Y dice Stirner Tú tienes que desear rebelde Si no, no va a ser Y eso cuesta Y el sujeto no es el pueblo Un engañador o colectivista Es el individuo anarquista Es la persona que decide fríamente Autoconstruirse como luchador no se parece a la gente que yo conozco y que aspira a construirse como trabajadores, como empleados, como funcionarios, como consumistas, como vendedores, como comerciantes, como médicos, como profesores. Ahí no hay lucha. Ahí no hay sujeto para la lucha. Son gente que critica al el bienestar antes de que existieran. Posteriormente, por ejemplo, la crítica neoliberal, tan asquerosa, tan detectable, pone el dedo en la llaga de muchos aspectos gente como Hayek, en el siglo 20 con su libro Camino de Servidumbre hace una crítica del estado de bienestar que aunque sean unos fantasmas conservadores, burgueses etcétera y lo lees hoy a raíz de la crisis y dice, pues tienen razón estos monstruos también en su crítica dice Hayek que el estado de bienestar si lo encuentro origina siempre en su opinión Detención de crecimiento económico, paro, problemas fiscales, enduramiento del Estado, colapso financiero, de contento crisis. Segundo, esto importante, un deterioro de la democracia por las pulsiones autoritarias de los gobiernos y el acceso de los tecnócratas. Exacto, certero, en medio de la crisis, pulsiones autoritarias de los gobiernos y el acceso de los tecnócratas, como y Italia. de la administración. De la declaración de la judicatura, que se politiza, lo que ocurre ahora con los jueces de España, por ejemplo. Noctividad de el fenómeno lobby, y hasta los sindicatos se convierten en lobby para conseguir una mayor parte de, en la tarta del Estado. Y dice, y si hay alguna organización internacional, como la Unión Europea, formas internas de colonialismo, formas internas de explotación y pérdida de soberanía política de los Estados. ...y este es el coste que dicen ellos... ...tiene el Estado de bienestar... ...y esto hay que reconocerlo como bastante certero... aunque venga desde esta ideología del mercado bien bienhecho... ...y la competencia saludable... ...yo creo que los críticos de la biopolítica... ...con Foucault al frente... ...también añaden una perspectiva interesante... ...cuando dicen dice Foucault... ...da igual que el Estado sea grande pequeño... ...sea neoliberal, que es un arte de lo menos posible... ...o sea amplio... ...porque la gestión del espacio social... ...se hace por otros dispositivos... ...que funcionan un poco al margen del Estado y qué quiere coordinar y que tienen que ver con cómo gestionar seres vivos la salud, la natalidad, la longevidad, la raza, la, la, la higiene ahí está esta gestión biopolítica de la población que opera por unos mecanismos al margen del Estado que luego el Estado intenta sistematizar y dar coherencia y que se dan igual en un Estado neoliberal que en un Estado social con lo cual el poder está por debajo de esta acción y esta acción es un poco anecdótica otros críticos son algunos marxistas como Carl Kors, por ejemplo, o Walter Benjamin una minoría marxista que hablan de la socialdemocracia como una escuela de conformismo, así, una escuela de conformismo en la socialdemocracia los trabajadores desaprenden la capacidad de odio que es tan importante, odiar a quien te explota y la voluntad de lucha y el espíritu y sacrificio ponen el dedo en la llaga y también critican los fundamentos epistemológicos de la socialdemocracia, el progreso el conocimiento, la verdad, la misión redentora de la humanidad, etcétera Dejo ya el tema de, de los críticos, hay otros muchos, sabéis, Iván Iris, por ejemplo, los teóricos de la, del proceso de civilización, que señalan cómo en la actualidad la población ha alcanzado unos niveles de domesticación tan terrible que podríamos hablar de vivir un nuevo Auschwitz, un nuevo fascismo así como los alemanes quisieron el fascismo nosotros estamos tolerando en la actualidad químeles terribles en Asia, África y que hablas por motivos también imperialistas o no imperialistas sabemos que este bienestar que queremos depende de esas masacres de esas matanzas depende, y iramos por su petróleo y por sus recursos, etcétera y miramos a otra parte como los alemanes en tiempos de nazi somos verdugos voluntarios y se avanzan en crítica del estado del bienestar y hablo allá de una cosa que me gusta un poco más que son que son las víctimas que un poco menos aburrida yo he trabajado tres ámbitos que por mi experiencia me eran próximos y he estudiado de qué manera el estado del bienestar intenta acabar con ello por uno de los pueblos indígenas sobre todo en América Latina no son cuatro tribus como alguna gente cree son millones de personas mucha gente en países como Bolivia, México, etcétera gente que tenía una cultura otra una identidad otra otra economía, otra política y que hoy están sufriendo las variantes latinoamericanas del estado de bienestar Evo Morales Maduro, antes Chávez Correa un proyecto de estado-nación social que termina la diferencia indígena todos los pueblos nómadas del mundo particularmente en nuestro caso el pueblo gitano un pueblo nómada oral que sucumbe ante los programas de bienestar social hay un guitano que dice una casa muy bonita dice ojalá me equivoque pero si seguimos por esta vía los guitanos vamos a tener que disfrazarnos para salvarnos de esta gente que nos quiere proteger y ayudar a toda costa trabajadores sociales, asistentes sociales, ven gitanito bonito, te llevo a la escuela, te doy trabajo pero que yo duco en plan te doy trabajo que yo me para la artesanía y alcance te doy una casa que soy nómada te enseño a leer que soy oral no, ven, gitanito, que te voy a hacer un favor acabando contigo con tu gitanidad específica el estado del bienestar los entornos que yo conocí mientras fui pastor rural marginales que eran vivos en España durante mucho tiempo donde yo vivía éramos ocho pequeños pastores muchos medievales y está vivo en Grecia y en Nopalcanes claro que el mundo rural marginal donde apenas llegaba al estado del mercado en poco tiempo estado social con sus campañas de desarrollo, subsidios, crédito agrario vacunación de animales, acabó con su marginalidad. Y ya no quedan pequeños pastores, solo grandes rebaños con miles de cabeza y otros pastores contratados. Y todo muy sanitario, muy en regla y muy subvencionado y muy muerto. Voy a presentar los rasgos en común que tienen estos tres entornos y que son combatidos por el estado de, de bienestar si alguna persona que de este entorno tiene esos rasgos también acaba con ella es un poco la faceta artericida nocida del estado de bienestar si, si lo encuentro, me he puesto un poco nervioso primero, muy importante la oralidad de esta vía de pensar que el hombre oral tiene algún problema de creer que el hombre que no y escribir es defectuoso le llamamos analfabeto analfabeto, ágrafo y lo definimos por una ausencia cuando en realidad son simplemente hombres otros y esto lo dicen hasta investigadores liberales y conservadores como Walter Pong o Luría, son hombres otros no hombres deficientes y tú cuando le enseñas a leer y escribir lo que haces es que acabas con ello el hombre oral tiene otra dinámica de pensamiento de expresión otra estructura de la personalidad y otro estilo de vida de lo motor es otro, es una riqueza en la antropodiversidad y cuando tú como un necio vas a alfabetizarlo, no te lo cargas te lo cargas y reduce esa antropodiversidad y contribuye a homologar el paisaje humano todos hombres de la escritura esta denuncia es importante para caso como el pueblo gitano que era oral, sí, oral hermosamente oral o los pueblos indígenas que eran orales y no les pasaba nada era otra cultura tú dices, tienes un déficit que no sabes escribir ah, pero es otras cosas, no, no te hago como yo me ponen en escuela y los masacran aquí, ¿no? la letra que ya no entra con sangre en las escuelas libertarias que estamos creando por todas partes derrama no obstante sangre cuando alfabetiza y lo digo yo que fui a Nicaragua en el 85 a alfabetizar mis quitos ¿cómo pude ser tan, tan tonto, tan necio tan subnormal? porque había leído muchos libros de política la revolución sandinista te forja en la izquierda, el anarquismo, el marismo y tú vas a hacer el bien por la causa universal por la revolución y fui a alfabetizar misquitos quitos o sea, a destrozar seres humanos a desarticular otra estructuras tan tan tranquilo como un revolucionario, como un Che terrible luego cuando según algunos autores en la lista, mire el hombre oral éticamente está por encima del hombre escrito del hombre escritural nosotros estamos corrompidos por la lectura leer te encierra tú solo, el individuo leyendo escribiste en cierre, tú solo el individuo escribiendo la imprenta contribuyó a la forja de este individuo individuo terrible que somos de manera que cuando nos juntamos creamos pseudo fraternidades siempre artificiales porque somos putos individuos el hombre oral por el contrario requiere al otro para pensar y requiere al otro para, para explicarse el hombre oral es un ser comunitario en la cultura de la realidad cada individuo particular era una fibra de comunidad una fibra de comunidad había una prioridad ontológica epistemológica de la comunidad y llegaba al sujeto particular por un rodeo que pasaba por el grupo nosotros somos lamentables individuos y la escritura tiene mucha culpa en eso nos repliega, nos encierra el daño que ha hecho a la escritura es pensamiento eso que siempre digo que un intelectual occidental como yo es un lamentable lamentable saco de palabras y una casa de citas cita. cada vez que habla cita, cita, cita ya no piensas encadenar a lo que has leído la gente oral tiene la costumbre muy rara, a lo mejor, de mirar nosotros ya no miramos, leemos mirar, ver y luego pensar nosotros, si tenemos algún problema filosófico, leemos primero, y ya no hacemos ahí una teoría de nuestra postura sobre ese problema filosófico, la libertad, la reducción, te lees unos cuatro libros y ya has pensado y luego después de pensar, te dedica a mirar y ya no ves, no ves nada, simplemente justifica lo que han leído Por eso decía Nietzsche que el leer corrompe el pensar Y decía Freud que lo siguiente El pensador es el niño Los niños sí que piensan Los adolescentes sí que piensan Pero ya cuando llega al mundo adulto Y aprendes a escribir Te dedicas a repetir lo que otros han escrito O han pensado por ti El hombre oral es sustancialmente pacífico Y nosotros los hombres de la escritura Somos un orán de asesino Dice Bakunin la historia de la humanidad es la historia de una serie de masacres, de matanza en nombre de una abstracción cualquiera Dios, miles de muerto patria, razón estado, y podemos añadir revolución miles de muertos, millones de muertos por la revolución otra hermosa abstracción de lo que es eso la revolución, miles de muertos podemos añadir estado de derecho democracia, estamos matando gente por estado de derecho por la democracia en Asia, derechos humanos miles de muertos, abstracciones Y el hombre oral no maneja abstracciones Tiene un pensamiento localista, contextualista, situacional Él puede matar a que está al lado Al vecino, en todo caso Pero como no maneja abstracciones, no mata por una quimera Y su poder homicida es mucho menor Si matas por la democracia, te puede cargar al medio planeta Nosotros hemos matado mucha gente por la revolución Por la libertad Como decía Basirio, pastor Agrafo Brasilio, tú eres libre y dice, ¿eso qué es? hombre, la libertad, Pedro, ¿eso qué es? la libertad, ¿eh? tú estás con tu ganado no, es lo tuyo y dice Pedro, no sé lo que es la libertad, yo estoy suelto largo el tiro sin amo, estar suelto no es una atracción la libertad sí es una atracción otro lago que eliminamos el Estado de Derecho elimina Prácticamente ya no van a quedar analfabetos, ¿no? Decía Ciurán, habrá que vestir luto por el hombre el día que desaparezca el último iletrado Y ya quedan muy pocos, ¿eh? Hemos, podemos estar orgullosos de que el estado de bienestar y los occidentales Hemos acabado con una especie humana Hemos eliminado la faz de la tierra de los hombres orales Ya no hay y si hay, dentro poco dejan de existir Au. Todos somos más parecidos a nosotros mismos y nos quedamos más tranquilos Si todos somos hombres de la escritura Nadie nos dirá que habría otros seres mejores ¿No? ...otros seres distintos... ...que no tienen escritura ...segundo rasgo que detecta el estado de bienestar... ...la laborofobia... ...el odio al trabajo... ...todo el mundo trabaja, hace cosas, labores, faenas... ...todas las culturas tienen labores... ...pero no todas trabajan como nosotros... ...no todas tienen el trabajo independencia... ...el trabajo alienado que desea más... ...eso es propio de nosotros... ...y cuando el siguiente tropieza con una colectividad que dice... ...yo no quiero ir a la fábrica... ...yo no quiero ir a trabajar la tierra yo no quiero ir a la oficina porque me dedico al intercambio libre a los espectáculos o porque somos comuneros como los indígenas rápidamente ponen más los aparatos económicos, políticos y acaba con este odio tan justo, tan bello al trabajo esta laborofobia que casi no existe en siguiente pero queda propia de los indígenas de los chicanos de mucha gente también también en lo siguiente es decir, no es humano trabajar 8 horas en ninguna parte el trabajo es una brutalidad Y si una cultura lo ha convertido en el centro de la vida, esa cultura está podrida. No que saber nada de una cultura que te obliga a trabajar ocho horas al día. Eso no es humano. ¿Y que tú me digas que eso es un derecho humano? Que eso es un derecho humano, la obligación de ir a trabajar porque si no me de hambre, bonito es derecho humano. Como el derecho a la educación, la obligación de cerrar a la escuela. Como si antes la gente no tuviera trabajo, solo que era libre. O no tuviera educación, solo que no era no escolar hacer algo que acaba el estado bienar es lo que se llama había cada punto para en debate pero que se llama derecho con Cuando entonces en la universidad de allí donde no había jueces abogados y estado derecho había venganza y ley de la selva qué mentira más ridícula o sea que durante miles de años la humanidad si una ley de la selva hasta que llegó la democracia y creó la justicia y la edición de poderes, pero ¿quién se puede creer eso? existían derechos constitucionales, otras formas de hacer las paces, y ahora por fin se investigan ya era hora, entre los gitanos la Cris Romaní, en el mundo indígena un derecho de las que homologa al indígena de Guatemala casi con el indígena de, de Asia y además un concepto muy bonito de lo que es el derecho que no parte de, del culpable individual, y de un separado técnico experto que lo castiga y que no es abstracto que parte de esta postura, es decir, en una comunidad determinada si algo ocurre es porque hay un problema el problema es elegido a un hermano para, para que cometa un error ¿qué tiene la culpa? la comunidad la comunidad que no vio el problema tiene la culpa de lo que ha ocurrido el hermano no es una herramienta del problema y la comunidad culpable ¿quién debe resolverlo? la comunidad ni juez, ni abogado, la comunidad ¿cómo se resuelve? hablando reuniéndote, mediando prácticas demológicas que es más que democrática. acuerdo Acuerdos posconsensos, pues, de forma informal, a veces accidentada, aleatoria, la comunidad empieza a interrogarse, a darle vuelta al problema hasta que lo resuelve y consigue una reconciliación. No hay una lista de delitos y una lista de castigos como nosotros, porque es también contextualista. Para cada caso concreto, una reparación. Y el objetivo es la restauración de la vida y de la comunidad comunitaria. Este es el derecho de los gitanos, este es el derecho de los indígenas tradicionales y, de y del mundo rural marginal este derecho no es emitido por el Estado Social que te crea su ejército de abogados y su código abstractos de delitos y de sanciones de crímenes, valores y sanciones Antipolítica Pensábamos que no había política que la gente no llegaba también bien a acuerdos colectivos antes de que apareciera la democracia pensamos que todo eran dictadura y despotismo Esa es otra, otra leyenda respecto a Occidente Pero ante milenios los pueblos indígenas de África, y América, tenían sus prácticas, lo demológica No democrática demológicas. Que se basan en la obtención de un acuerdo unánime. Es lo que siempre cuento de la asamblea maya tradicional. Que es la burla y el de vuestra asambleas tan ridícula Una asamblea occidental, una lucha de ego, una egrima de ego. A ver qué payaso armado consigue llevar detrás de sí un grupo, un grupo mayor de, de secuaces y cada uno mirándose el ombligo, y qué bien habla, y este me seduce, el otro no, una lucha de ego, eso es vuestra democracia, y es lo mejor que tenéis, lo mejor que tenemos, y es una mierda. La democracia maya, práctica demológica, lo he contado muchas veces, pero me gusta contarlo, he asistido a alguna de ellas en la Alta Verapaz, y hay texto sobre ella en la piel, aquí había un libro toda razón, que la explica. Tú ves que la gente no para de hablar, pero no paran de hablar en grupos, son como hormigas, van para acá, vienen para acá tú es como algo nebuloso, la gente está allí y no para de moverse oh, oh, para acá, para allá, hay un ruido infernario ancianos, se levantan y van por los corros de la gente y tú dices, ¿cuándo va a empezar la asamblea? ¿cuándo va a empezar la asamblea? dicen, no, esto, esto es la asamblea ese jaleo, oh, nadie dice, escucharme por favor que tengo algo que proponer no, todo el mundo está hablando con todo el mundo oh, como una especie de enjambre de abejas y traen tortas de maíz y traen café y eso puede durar horas o días, ¿cuál es el problema? que dure días, si yo no tiene que ir trabajo. a trabajo me llevaron a a la escuela solo tienes que alcanzar un consenso un acuerdo, y eso al final se consigue porque una comunidad de libres e iguales al final llegará a un consenso yo esto lo interpre lo interpreté siempre mal como occidental que soy yo decía, esto es el, lo que decía Habermas ¿no? que en una comunidad de libres e iguales siempre triunfa el mejor argumento como si hubiera indígenas fue una idea y quieren convencer a los otros y nada, sí, es que no tenían ninguna idea es que estaban pensando colectivamente que es mucho más bonito nadie tenía ninguna idea tenía que tomar la decisión un camino cuando lo hacemos y nadie decía yo pensé que voy aquí y voy a conocer no, no, es que sí vamos a hablar el tiempo, el clima, los materiales estaban pensando colectivamente no era que el mejor argumento ya estaba preestablecido iba a conseguir que todos lo asumieran no, no, nada de eso va más esa mentira no funciona para nadie tampoco para esta gente están pensando en común y no pueden votar Porque la votación es la mentira de la democracia y la muerte de la comunidad. Solo votan aquellos que ya no son comunidad y aquellos que ya no tienen realmente democracia. Solo votamos nosotros. Y al final se alcanza un acuerdo unánime, que es cuando se escucha por fin un gran silencio. Al final la gente se calla y ellos se ponen a ocultar el silencio, filan la cabeza así, a ver si es bueno. ¿no? A veces pasa que no es bueno y de repente alguien dice algo por ahí, ¡oh, esto para Hasta que llega un día en que sigue el silencio sondo, todo, todo, todo parece bueno, este dura, dura, dicen los ancianos, se acabó la asamblea, estamos de acuerdo. Fin. Esto en práctica neumológicas. En el mundo gitano hay algo parecido, se ve en el cine de Gales, gitano tradicional, nómada. ¿no, Tú ves que de repente tienen que tomar una decisión y empiezan a pegar gritos. Así como los indígenas son más bien tranquilos y reposados, aunque se mueven mucho, estos empiezan a pegar gritos y se pegan hostias y los hombres tiran a las mujeres, las mujeres a los hombres y el niño le tira el pelo al así que ahí parece una guerra, una brutalidad, un salvajismo ¡Ahhh! ¡Se están haciendo daños! ¡Alguien sangra incluso! Y al cabo un tiempo están todos callados y han de acuerdo Y eso es una práctica demológica Nadie dice, respeta mi turno de palabra por favor, que tengo una opinión que defender el no monopoliza la intervención no, se están pegando hostias pero al final va a triunfar la opinión también unánime e indivisible de la comunidad en el mundo rural marginal nosotros nos juntábamos en la Casa del Pueblo, en la Taberna, sin a hablar de lo que teníamos que hacer y nunca se nos ocurrió votar pues <risa> llegamos a un acuerdo porque éramos igual iguales, estamos en el mismo barco o alguno asentía o otro cedía pero nunca dijimos, a ver, la propuesta de Pedro el pseudo cabrero este que está aquí haciendo gilipollas, a ver, la propuesta de Basilio, esto sí que es bueno, no, no ahí hablábamos y punto ¿no? práctica demológica, antipolítica que el estado de bienestar considera brutalidad, violencia, cohesión y que suprime con su engendro de los partidos políticos las asambleas y la democracia representativa voy a terminar enseguida antiproductivismo esta gente no está pensando en hacer negocios a cada rato y ahí en el mucha gente que tampoco tiene la mentalidad productivista lo no piensa que todo es incrementa la producción ten más capital individual Vende lo mejor posible Saca rentabilidad de tu negocio Ten excedente, ¿no? Esta gente no era así Entre los zapotecos tenían la cosecha mucho tiempo sin coger Y la dejaban para los animales, los pájaros, los cerdos salvajes por ahí más tierra no Cogían lo necesario y lo dejaban No habían interés en el excedente Y tampoco en el desarrollo técnico O tecnológico Sí, ya sé que hay una carepilla, la cosa con ruedas Pero es que nosotros vamos a conocer y nos gusta nuestro MECAPAR, Yo decía, pero hombre, me cae de billiga por aquí, porque el MECAPAR está en sí, ¿no, no? Ah, ¿no? si esto no nos gusta, era como dar la espalda a, este, a esta lógica del progreso que deseábamos, un de crecimiento, de la tecnología, de la rentabilidad, no son productivistas, los occidentales son productivistas, el, el ámbito de mercado ha penetrado en los ámbitos como este hostile o antagonistas, y ya todo es un mercado. ¿Qué queda del trueque entre nosotros, entre vosotros? ¿Qué queda del don recíproco? donde aquí se intercambian cosas? Si, si no hacemos aquí, ¿dónde se va a hacer? ¿Pero dónde aquí se intercambian cosas entre vosotros? donde aquí, dice, te doy un libro a cambio de, de este alimento tan bueno? ¿Dónde está la reciprocidad? Aquí ya solo se ve negocio. Productivismo, a fin de cuenta Es duro. Educación comunitaria. Decimos, los indígenas no tenían educación. No tenían escuela, pero creo que tenían educación. Si no, como han formado sus niños durante milenios, tenían su educación propia, comunitaria, indígena, que no pasaba por educador mercenario, que es un profesor, ni por ese presidiario a tiempo parcial que es el estudiante, y donde no había niños, como dice Ili, porque no, porque todos hombrecitos, pero creo que tenían su educación, y se aprendía cómo se respira, muy sencillo, en los trabajos, en la milpa en las danzas, en la ceremonia hablando con los padres, pues claro que tenían educación solamente que no tenían la palabra educación porque como eso pasaba y se respiraba no había ningún problema no tenía falta de pedagogos, y de simposios internacionales ni de escuela alternativas ni metodología era una educación de toda la comunidad para toda la comunidad a lo largo de toda la vida y se libraban del encierro del encierro educativo, de la clausura y ese fantoche, el educador mercenario, profesor aunque se llame acompañante, guía o facilitador me da igual el eufemismo, peor el eufemismo porque me cae la verdad, cualquier adulto no familia que se coloca ante un grupo de niños es un asqueroso profesor y es un mercenario, y es un adoctinador y un domesticado de la conciencia, y no se merece más respeto que merece cualquier respeto el mismo respeto que esas hormigas que cuando vamos por el bosque las aplastamos por migrín ¿no? sin darnos cuenta una educación sin profesores Sin aula, sin examen, sin evaluación, una educación comunitaria. En poco tiempo todo esto se va a Morales es muy bueno con esto. Los zapatistas son muy buenos con esto. Crean escuelas en la selva. Si colocan una escuela, se acaban de la educación comunitaria, porque los niños son encerrados. Se convierten en prisioneros de tiempo parcial. Y se convierten en niños. Ya lo comenté hace dos años, ¿no? Niño, el niño no existe no existía hace poco tiempo, hasta siglo 19 el niño es un invento nuestro, una lacra nuestra decía Iris el hijo del campesino, el hijo del noble incluso el hijo de gitano, el hijo indígena no es un niño, es un hombrecito de corta edad y de poca estatura viste como sus padres trabaja como sus padres y es algo como sus padres nosotros decimos, no, esto que ves aquí lo vamos a decir como un gilipollas con mariposas, solo y elefantes y una vez que esté marcado como un gilipollas, como un fantasma vamos a decir, si viste así es un niño y si es un niño tiene que ir a la escuela porque viste con pantalón corto como un payaso y además como es niño, si mata a alguien no ha matado a nadie hasta que tenga 16 años deja de ser niño puede ser mucho niño que aprovecha si tienes que matar a lo antes de 16 años porque si no, te cae el pelo como es un niño no tiene que trabajar hasta que tenga 16 años luego sufre, claro, sufre pero 15 años, niño, tú descansas no hay ides en casa, que eso es educación laboral no, no aprendan las labores, que eso es educación laboral ¿tá? y creamos la niñez para justificar, dice, ir en ir a las escuelas y la niñez es un engendro nuestro un engendro nuestro y creamos los derechos del niño nosotros los adultos est estipulando los derechos del niño que son crueles, que son terribles por ejemplo derecho a la educación ¿qué niño iba a querer? ¿qué, qué, qué hombrecito iba a querer? estar 8 horas en una escuela y decimos que eso es un derecho suyo por ejemplo, ¿no? derecho que sea imbécil y no pueda aprender una labor, una tarea hasta que tenga esa edad de 16 años o sea, derecho que sea poco menos que inútil a que sea siempre con una especie de ser deforme mentalmente por derechos de la infancia ya creo que os dejo por este lado y voy a tema más polémico de los antagonistas como decía el año pasado y hace dos años el relato occidental de la emancipación era muy bonito porque quería un paraíso para la humanidad entera hay que ser un soñador esto es peor que surrealismo esto es un surrealismo magnificado no pensar que alguna vez toda la humanidad entera iba a ingresar en un paraíso ¿eh? lindísimo y ahí iban a ser todos felices como los ángeles sin opresión, sin diferencias sociales sin explotación iba a ser planetario, universal e iba a ocurrir indefectiblemente y además no lo iban a traer los trabajadores los trabajadores esa gente que, que todos los días trabaja por pura opresión hacían bien en trabajar y tenían que tener un orgullo de trabajador porque ellos iban a ser los redentores de la humanidad ¿en, en, ¿en qué pensaban? ¿o pues, qué gente veía? los trabajadores, dice Herópedes, no son así los trabajadores son más bien antipolíticos los trabajadores saben lo que es un político y lo que es la política, es más bien que sacar la lengua a la política anda, a mí no me engañe la política es asunto de rico es ambicioso y de corrupto déjame en paz y dices que yo tengo que hacer una revolución y pegar tiros, ¿por qué? y tú me lo dices, universitario el líder, sindicalista, masista pero tú de quién hablas, que no has trabajado en la vida tú que sabes de nosotros aparte no existimos <trzeba> no existimos, somos seres personas que por coacción tenemos que trabajar, ojalá pudiéramos no trabajar como decía mi padre no me insultes, yo no soy un trabajador yo siempre le conté también yo le decía ¿Cómo es posible que un trabajador, Paco, vote a la derecha? dice Fácil, pues yo allí, cojo la pereta y voto a Pepe y a ver, sí, pero lo hago, y sí, lo hago. Es muy sencillo, yo, ¿de qué te extrañas? Y digo, pero tú, un trabajador, no me insulte ¿Qué estás diciendo, trabajador? Eso quiere decir que tú eres de la casa trabajadora. No, no. Yo soy Paco. Antes de trabajar, intenté ser autónomo. Cuando era joven, era como tú también, un cantavidas. Así que no me digas que soy un trabajador, porque eso no me gusta. Y si lo soy, es por obligación ahora y para que tú estudies, cabrón. Y venga y me diga encima de todo, que estoy alienado. Digo, papá, tú debes ser víctima de la manipulación de la conciencia, víctima de la falsa conciencia burguesa, de la ideología. Estar alienado y por eso votar a la derecha. Porque si tuvieras un conocimiento de tu condición social como trabajador, hombre privado en los medios de producción, tomarías conciencia y estarías luchando por un mundo más justo, pero Pedro, que yo quiero ser empresario que a mí me gustaría ser empresario que no sé de quién hablas que tú no has trabajado nunca y vienes aquí y me dices que yo estoy alienado porque a ti te han alienado media escena de falsales masistas que nunca vieron un trabajador y nos quieren decir lo que tenemos que hacer y si no, estamos alienados yo era el alienado yo estaba alienado y es el modelo de la política Nos caremos de sujeto. Los estudiantes, hubo una pasión, el 11 de marzo, mayo 68, la huelga de España el mundo, El estudiante también en es desastroso. Hoy día el estudiante es una persona que quiere convertirse en empresario, Hace una carrera, lo más arriba posible, convertirse en martillo, médico, abogado, profesor, oh. no cabe esperar nada de estudiante, nada nada de estudiante, aparte que tampoco se que no pudo historia, no, los estudiantes no lo salvarán los marginales y se va a que no un imaginaron, la persona que quiere ser un marginado, persona que quiere integrarse. ¿Va a esperar tú un cambio de mundo de un marginado? Si él quiere ser como tú, quiere integrarse a la sociedad bien, ¿cómo crees que un marginado va a ser la clave del futuro de la humanidad? ¿Las mujeres? No, las mujeres tampoco nos van a salvar. Y te dicen algunas de ellas, oye, ese discurso es un discurso masculino, es de la revolución, de la transformación, no, no lo eches en mi espalda. Porque ser la mujer tiene que decidir una mujer y será un discurso múltiple contradictorio no me caiga a mí tú con las necesidades como mujer, porque si es más sencillo tengo que cambiar sociedad, eso es un discurso también de más en que atajo de hombre, déjame en paz no hables por mí, tampoco la mujer eh, los países del tercer mundo quieren ser el segundo mundo no van a cambiar nada, decía de Deleu que los locos, los locos se dedican a tomar pastillas a dejar de ser locos Y no están orgullosos de su enfermedad. Algunos escriben poemas, tú los conoces, y ganan mucho dinero con su locura, y tienen un interés muy importante de seguir siendo loco y ser poeta de manicomio, ¿vale? Pero no esperen nada de la izquierda filosófica que decía Dereu. No hay sujetos, no hay ningún sujeto. Nos han fallado todos uno por uno. Los inmigrantes pues, quieren también integrarse. ¿Dónde está el sujeto? La nuda vida de Agamben quiere ser vida vestida. ¿Dónde está el sujeto Rebus, que necesitamos? No hay sujeto. Entonces este relato falla. ¿Quién va a cambiar el mundo si nadie quiere? en este punto llega la tropa de los sociales socialdemócratas y te dicen vamos a crear el tejido social eso es muy, eso es muy bonito también, ¿no? el tejido social ya existe, quiere decir vamos a crear el tejido social antagonista o sea que tú como un predicador o un demiurgo desde arriba vas a crear lo que no existe, los hombres que no existen y las conciencias que no existen tú vas a elaborar el sujeto colectivo tú vas a forjar esa comunidad en lucha para que cambie el mundo porque es claro que no existe como sujeto esto es indigno está este planteamiento de muchas activistas sociales que van siempre a intentar transformar al otro corregir al otro para convertirle en un hombre consciente, tolerante, crítico progresista, es indigna y parte de este proyecto que denunció el vacune es eugenésico es decir, la gente ahí como está no está bien, es defectuosa tenemos que hacer la otra lo mismo que dicen los fracasadores lo decía la iglesia, podéis lo dicen los estados, dicen los sociales tenemos que ir a la barriada a la asamblea donde está la gente para cambiarla, hacerla a otra que ahora hay un tejido antagonista y que de esta forma se cambie la sociedad no, eso es infame ¿qué queda? la autoconstrucción esto serían los marcos de antagonismo admitir que el enemigo está en nosotros que somos más máquinas de producir y de consumir, y que somos el sistema Decía hace dos años que todos somos Bárcenas, claro que sí Pero algo peor, todos somos Obama O algo peor, todos somos Pablo Iglesias Que tú sí que ya, vergonzoso Somos sistema en cada acto de compra, de venta, de obediencia, de mando y cada momento en el que deseamos trabajar, ahí somos el sistema Luchar pues entonces es autodecodificarse Deconstruirse, arrancarse ese sistema que ahora es. El sistema se manifiesta en las contradicciones a mí no me gusta hablar de paradojas. Me parece que un término muy, que disculpa muchas las cosas. Todos tenemos paradojas. No, tienes contradicciones. Tienes terribles contradicciones y si lo sabes, quítatelas. Eso de vamos a convivir con las contradicciones, qué bonito. Todos tenemos contradicciones, no pasa nada, somos conscientes de ella No seas cínico. Una contradicción debe ser resuelta. Y ahí todo se, se incrusta el sistema. Enemigos del consumo, que no para de tomar cerveza. Eso no es consumir. Eso es tomar cerveza. Enemigos del consumo que se habitúan a un mercado de lujo, de élites artículos bio, eco artesanales, de comercio justo y eso no es consumo, eso es un consumo encima de todo de élites eh, antiracistas que no se fían de los gitanos defensores de la libertad en la pareja que se mueren de celos si su pareja usa esa libertad con otro estamos en un ámbito de terribles contradicciones enemigos del Estado, he conocido algunos, anarquistas enemigos del Estado que trabajan para el Estado que trabajan para el Estado, o para la institución de estructuras autoritarias o sea, anarco funcionario Anarco-funcionario, la figura máxima del horror, de la contradicción de la época. Sí, Anarco-funcionario, enemigo del Estado, que trabajan para el Estado, y que vive del Estado, y que le buscan el Estado, y que luego dice la acción directa. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Me da ganas de decir, no te construya ¡Muérete! ¡Muérete! No, es que mañana tengo que dar clases. ¡Ah, ahora! Tienes que terminar al Tienes que dar clases mañana. Esto lo entiendo como una carrera hacia el margen. Y tengo ante el marginado, que la persona que está excluida y quiere integrarse. Y me parece bien que haya tropas de sociales que lo integren, pero no es labor de libertario. Es labor de esas tropas integradoras, serviles. Ya son mercenarios, pero un libertario no, te, no tiene que dedicarse a integrar marginado. Y el marginal, que lo que dice, no, yo arraigo en el margen. Yo me voy al margen. Yo me labro un margen, porque solo en el margen te puede autodestruir y rehacer. Uno no puede autoconstruirse si trabaja cinco horas en una escuela o seis. Uno no puede autoconstruirse si va todos los días a la fábrica. La autoconstrucción opera en los márgenes, en los márgenes del sistema. Hay gente que corre hacia la centralidad del sistema. La mayor parte del mundo libertario corre hacia la periferia del sistema. Que es una forma coqueta de estar en el sistema. Con un, con un gesto de la lucha, con un rito de la lucha. Yo estoy en el sistema, soy un empleado, que profesor médico... Pero como soy de le de vez en cuando reviento una iglesia o un banco. Y ya con eso soy un luchador. No los critico, pero hay un rito de la lucha que te permite estar en posiciones en que reproduces del sistema. Yo soy también maestro, profesor médico, pero tengo un sindicato, tengo una asociación, tengo un grupo de afinidad y hago charme. Con lo cual, te estás luchando. Es decir, una teatralidad reivindicativa para ocultar que tú reproduces cada minuto de tu vida el sistema y no quieras dejar de reproducirlo no quieres dejar de producir no quieres dejar de consumir en el fondo no quieres dejar de desear trabajar además tienes que tener casa techo, besos, si puedes en propiedad, coche cometer la infamia de irte a, a restaurantes como si se fuera normal cuando eso de es una industria miserable de ocio Llega dice, otro infeliz viene a enriquecerme. Mira, este lleva cresta. Bueno, es igual. Le voy a lo mismo por su cerveza. Y se va a ir y mientras el me estará hablando de, de qué hacer con el sistema. Le vale, pondré la ancha al chaval eso es lo que el sistema da por él. Carrera hacia el margen. El, el margen el múltiple y cada uno se lo labra. No se trata como decían los compañeros de Ishaelmonte. monte imágenes el monte. imágenes el monte. Irme a una aldea deshabitada e intentar vivir sin consumir. Y ahí decir, bueno, cuando pues quiero ser libre, o soy libre hasta final de mi vida, o me extingo. Pero si me extingo será poco a poco, porque hay comida, tenemos huertos, se puede hacer recolección. No es tan difícil extinguirse, no estoy extinguiendo. Llevo 5 años digo, hostia, que no te extingues. No, porque come. Come. ¿Sí? los abortos van, hacemos conserva y casi todo lo que hay en bosque se puede recolectar y luego, luego, de vez en cuando, alguna universidad te contrata para que vaya a, a criticar la muerte, a lanzar un programa anti y te paga un poco, ya con eso tienes para comprar el aceite y la juca, el ¿sí? bien, pues ya está no te extingues, ¿no? es en, es en mi imagen imágenes imagen es, ese, es decir, es una línea radical anticonsumista, porque ya cito en la producción de consumo la base del sistema la producción de el consumo ahí, a partir de ahí nos tienen pillado. Pero hay muchos márgenes. Esas familias que dejan a sus hijos fuera de la escuela, que los retiran, es un margen educativo. Esa gente que vive en las ciudades, pero dice, yo no quiero trabajar. no voy a vivir de reciclaje. O de la pequeña delincuencia, qué maldad. En una casa ocupa Como una rata urbana. Eso es un margen. Es un margen en la ciudad también. Aquellos proyectos educativos no escolares, que intentan juntar a los niños y educarlos sin profesores, sin rutinas, sin metodología fuera de la escuela también un margen educativo esa gente que se empeña en no comprar ni consumir productos de la industria alimentaria y usan por una alimentación de calidad pero humilde, es decir, cultivar ellos por ejemplo es un margen dietético cualquier individuo que afronta la vida como obra e intenta decir tengo 20 años o 30, lo que sea yo depende de mí no voy a seguir las instrucciones de uso de la vida que son estudia Cásate o júntate, cómprate una casa, un coche, subírate, muérete. Ahí hay un margen también sustancial, vivir la vida como obra. Esa guerrilla pues moderna, con moderna que conocí en, en Colombia, le dicen, bueno, lo de la Farga era pactar con el gobierno para convertirse en partido político. Muy bonito, muy bonito. Por lo menos era exótico, era un país que había guerrilla, ¿no? Era exótico, ¿no? Ahora te enteras que están negociando para convertirse en partido político y acudir a las elecciones. Muy bien, 40 años pegando tiro y matando para esto. ¡Cómo bonito! Pero otra gente decía, no. no, nosotros no, no vamos a firmar la paz. Gente más bien de LRN, guerrilla libertaria, ¿no? Y tampoco vamos a pegar ya tiro Los que sabemos que después de 20 años no tenemos nada que conseguir. Y no queremos conseguir ya eso. La guerrilla va a ser un espacio inmunológico. La gente que no pueda vivir en el sistema podrá vivir aquí con nosotros en la selva. Y vamos a vivir con los campesinos no de los campesinos imaginamos la paz no cambiaremos el mundo no pegaremos disparos a lo mejor está escribiendo el libro una guerrilla con es también un margen el indigenismo antiliberal ese que dice no queremos propiedad privada que subsiste pero en poco rincones ya no queremos partidos políticos no queremos escuelas en algunos casos del mundo mapuche ese indigenismo antiliberal que no quiere la integración y que se está enfrentando a Evo Morales y está siendo masacrado por Evo Morales y se está reportado por muchos medios es también un margen hay muchas margen ¿no? pero en el se puede un otro construir yo estoy haciendo la prioridad de hacernos otro que no va esperar nada de la lucha gregaria mientras seamos la, la basura de seres humanos que somos y todos los días nos vemos como somos ante los peces creo que la figura del luchador artista de Nietzsche es muy bonita es decir Hay dos facetas. Una es la lucha concreta, organizativa, si quieres callejera, empírica, que yo no digo que no haya que hacerla, ¿eh? Se puede hacer, de hecho se hace. Y lo otro, esa lucha interior, de crear tu vida como una obra, y de descodificarte, de vivir la vida como obra. Si hay un punto de vista unilateral, has fracasado como individuo, como sujeto de cambio. Es decir, si te solo a partido, al sindicato, luego de tu vida cotidiana, es como la de los demás, eres un borreo como los demás eso es insuficiente si vives una vida muy artística el Oscar Guay o Vargas Llosa una vida muy poética pero jamás lucha también es insuficiente pero cuando se juntan los dos puntos es decir, sí, la lucha concreta, estratégica sí, también callejera, sí, toda esa lucha sí, tracción directa, sí, todo eso, sí pero no sólo eso no sólo eso, y dando prioridad al otro, es decir, vivir la vida como obra descodificarte y autoconstruirte ahí, quien es el sujeto que requiere el sistema ¿qué que se requeriría para transformar el sistema. Si no viable ni pensable, no hay ninguna ninguna solución. Yo creo que ya he hablado un rato bastante largo, ¿no? Ya o sea, casi, creo que pues, lo puedo dejar por aquí. He dejado muchas cosas, pero más o menos... Siempre hablo del de síndrome de Viviana. Como me gusta esa historia, te voy a contar a ver más, ¿no? La, la izquierda alternativa se ha dejado contagiar, tanto más por y con la política ahora claro, vendrán enseguida un montón de políticos a deciros que es posible una lucha desde las instituciones sí, sí, claro, claro ya lo sabemos desde hace un siglo claro que es posible y no te va a amar a ti muchacho ¿eh? Entonces, esta cosa tiene una cara muy sonrosada y una buena barriguita ¿Ah, viste, pobre, alternativo, si sí, tiene que ser así claro, claro que se puede cambiar el mundo desde las instituciones, desde los partidos aunque sean pequeños la sí, sí. gente a decirnos eso pero al mismo tiempo se ha dejado contaminar por, por el cristianismo esta necesidad de querer ayudar al otro es propia de los cristianos le damos síndrome de Viridiana por la película de Buñuel esa monja muy tonta que tiene que hacer el bien para ganarse el cielo de los cristianos y sale a la calle y como no encuentre un tuyido, un miserable un pobre, sufre mucho la pobre mujer necesita un pobre, un tuyido para llevar a su casita, para a cultivar un huerto y darle de comer y así se gana el cielo de los cristianos Esto, este síndrome ha pasado a la izquierda Y te encuentras un montón de gente de trabajadoras sociales, activistas sociales que están buscando inmigrantes, mujeres maltratadas, niños, gente precaria para ir corriendo a hacerles también el bien y ganarse el cielo de los revolucionarios y colocarse la, la medalla. Lo malo de, de este síndrome, aparte de que es una utilización carroñera, de que necesitas y anhelas las miserias del otro para ganarte tu reino simbólico, es que terminan recanalizando esa crisis hacia tus intereses, que son siempre políticos del Estado. Esta ayuda a los gitanos, a los indígenas, a las mujeres más maltratadas, siempre terminan llevando a ese sujeto otro de una lucha otra, afectado todas las poses de la caridad, la solidaridad, las buenas intenciones, la filantropía, acaban llevándolo al ámbito de un partido, de una institución, de una célula, de una organización, o simplemente de los servicios asistenciales del Estado está es la infamia de síndrome de y todos los que juegan hoy a ese taller de reparaciones y ese muro de contención que se ha llevado a trabajo social. ¿no? una de las ocupaciones más infames y más sociodemócratas. Ya sí, ya que lo dejo. Ya hacemos un polo de estésimo. He hecho que no hablar más y he hablado ya demasiado.